12 y 51 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a adentrarnos nuevamente en el tiempo de la actualidad local. Lo cierto es que hay que hablarles、eh, de deportes o más bien de incidencias, la que acontecía、eh, la jornada de ayer en el partido que disputaba el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo. Durante toda la pasada semana veníamos informándoles dentro del de,、eh, bueno, pues, eh, el espacio e de deporte de Radio Ubrique, dentro d e tiempo de deporte. Nuestro compañero Jesús Domínguez ha venido informando detenidamente de este encuentro deportivo, ese partido que se. Va a celebrar aquí en nuestra localidad, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, entre Lubric Unión Deportiva y el Jerez Deportivo. Y lo que nadie esperaba es que ocurriera lo que finalmente ocurrió、eh, durante el desarrollo del mismo partido que tuvo que ser suspendido en el minuto 73 por el árbitro Samuel Luque debido a los incidentes y graves altercados que se producían en la grada después del lanzamiento de、eh, varias bengalas. Asunto este、eh, del que tendrán buena cuenta en el espacio tiempo de deportes, como decíamos. Con nuestro compañero Jesús Domínguez, desde diferentes puntos de vista, al plano deportivo, organizativo y、eh, contándole la crónica de lo que allí aconteció. Ya que, bueno, por s、pues、su compañero está、eh, presente en, en el partido, eh, cubriendo eh, esta actividad deportiva como、eh, todas las que se desarrollan en esa localidad, dentro del deporte local. Y como decíamos, en tiempo de deportes tendrán buena cuenta de todo lo que ha acontecido en, en, ese, en ese partido. Pero nosotros, en el tiempo de la actualidad local de la mañana, sí que queríamos quedarnos、eh, con otras informaciones.、Eh, Que, que, trascienden al plano meramente deportivo porque hablamos de heridos, hablamos además también de posibles denuncias y hablamos de la implicación, eh, de, eh, bueno, pues el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Seguridad Ciudadana,、eh, que ostenta a Víctor Chávez y que nos acompaña a través del hilo telefónico. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y bueno, pues como decíamos, más que contar lo que allí pasó, que sí que lo podemos contar si te parece,、eh, porque cada uno tendrá obviamente su, su, visión, su perspectiva y su versión de, de, los hechos. De hecho, precisamente los distintos medios de comunicación, eh, podemos, eh, leer distintas versiones de lo que allí aconteció. Pero más que hablar de ello, sí que queremos conocer lo que pasa después, porque hay heridos y hay también identificación de personas que van a ser denunciadas, denuncias que se van a cursar.、Eh, en principio, me decías que podría ser por parte del ayuntamiento también. Cuéntanos, Víctor.、Eh, bueno, pues antes de nada, en primer lugar, ¿no? lamentar los lo graves incidentes que ocurrieron ayer en, en el Antonio Barbadillo, ¿no? Lo que se preveía como que iba a ser una, una fiesta deportiva y veníamos anunciando desde algunos días atrás, pues se convirtió, la verdad, que, que en una batalla campal y, y unos incidentes y unos altercados que nunca se, se deben de llevar en, en ningún sitio y, por supuesto, mucho menos en unas instalaciones deportivas. ¿no? Eh, decir que, que, que, como bien dice, pues sí. Hubo, hubo, no sé si, si me d i c e mucho,、eh, mmm, lo que son lesiones o, o heridos, pero s í solamente te puedo decir. que según el parte médico que, que nos pasan desde, desde el centro sanitario, pues,、eh, herido por este tema, pues,、eh, resulta un, un joven de 20 años que, que tiene lesiones leves y, y que al parecer, según el informe, pues tiene fractura en un diente y erosiones en la nariz por, por agresión, ¿no? Eh, decir, también que de, ya se han identificado a l a s personas de Jerez, que、eh, como bien dice, vamos a, a pasar a, a denunciarlo y también、pues、pasaremos a denunciar todo s este altercado s que, que se produjo en la grada que lo necesitaban los, los, los aficionados j e r e z i t a s Se va a proceder a denunciar, en este caso, a esas dos personas que se han identificado como que como autora de la agresión a, a este joven ubriqueño, como, eh, eh, personas que lanzaron la bengala.、Mm. Bueno, eso no te puedo decir yo, ¿no? Esto es、eh, la, la policía y, y la guardia la que está haciendo estos, estos informes, ¿no? Las que、eh, una vez identifiquen, pues ya verán si son lo, los autores, si son、eh, partícipes o, o, o lo que, o como se denunciará. La verdad que yo antes eso no, no te puedo decir nada, lo que sí, que son dos, q u e está intentando de identificar a, a, más, a más personas de estas, Estos aficionados que, que venían con, con Ajerez, y esperemos que mientras más sean、um, identificados,、eh, pues mejor. Esperemos que, que tengan su, su castigo correspondiente. Y es lamentable que personas así pues,、eh, podamos ver、eh, prácticamente casi todos los domingos en, en los distintos campos de fútbol.、Uh -huh. ¿Se va a denunciar, decía, por parte de, del ayuntamiento?、Eh, sí, el ayuntamiento hará su, su denuncia. Tanto por estas agresiones y, y por, lo, por los actos vandálicos y los desperfectos que, que ocasionaron en, en el estadio, y también pues, la policía y la Guardia Civil harán sus respectivas denuncias ante, esta, ante estas personas que, que se identifican. ¿Qué, qué desperfectos eh, eh, se produjeron en, en el Antonio Barbadillo? Bueno, los lo desperfectos materiales son ahora mismo un segundo plano, ¿no? Siempre hay que mirar y después de todo, pues,、eh, ver que, que, que no haya personas heridas. En este caso ha sido un joven, un, como comentó e par, los p a r t u e s médicos, ¿no? Y, y aunque todo sigue h a c d o s e r lo material, pues, en r r e g l o decir que, que los desperfectos han sido algunos, algunos bancos rotos. Y un, y un poco del s e p t e quemado ¿no? por, de, por el lanzamiento de, de la v e n g a l a que fue lo que produjo en sí todo, todo este incidente.、Uh -huh. Bueno, pues le voy a preguntar precisamente qué, qué fue lo que eh, produjo eh, todo ese altercado, cómo se desató todo, pero sí que nos no llama mucha o l atención el hecho de que tan solo、eh, haya constancia de, de un herido. Porque, bueno, pues según testimonios, según、eh, fuentes ¿no? eh, eh, con las que nos hemos informado, sí que、eh, el altercado, la, la reyerta casi que, que se produjo, bueno, pues、eh, implicó a, a, a muchas personas más y imaginamos que heridos habría más, ¿no? Efectivamente, que hubo más personas allí, pero yo te puedo decir los datos que, que nos、uh -huh. pasa al centro médico, los heridos. según、eh, asistieron a, al Centro Médico de Ubrique.、Eh, ...sí, según los... La importancia de, de las pescadas, pues seguro que, que hubo más golpes y, y a lo mejor más daños, pero yo no te puedo、eh, cuantificar los lo que fueron porque realmente,、eh, como digo,、eh, desde, el, desde el centro médico es、eh, el parte que nos pasa n y, y no te puedo valorar ni hacer yo una evaluación de, de los heridos que, que hubo realmente.、Mm, sí,、eh, seguro que algunas personas más s e llevaron golpes, de hecho,、eh, los Y me jota, ¿no? pero como, como digo, según el parte m e d i g o esos son los, los daños que tenemos.、Uh -huh. Llama considerablemente la atención porque, según tengo entendido,、eh, estaban los aficionados del Jerez en una parte de la grada, en la otra punta estaban los de l、eh, Unión Deportiva, del o b r i c o Unión Deportiva. Y bueno, pues estaban separados simplemente por afición en general, ¿no? Por ubriqueños,、eh, en un entorno prácticamente familiar que acudían a, a ver este partido, que acudían al fútbol como, eh, eh, cada domingo, como cada cita.、Mm, y bueno, pues、eh, se desató、eh, una auténtica batalla campal. De hecho, así se puede definir viendo las imágenes que encontramos en la red, en distintos、eh, lugares, distintos medios, en las redes sociales también. Y eso es lo que llama poderosamente la atención, ¿no? Que, que se pudiera、eh, bueno, pues llevar a cabo o proceder a, a esta situación,、eh, simplemente por el lanzamiento de una bengala. ¿Qué ocurrió? ¿Se sabe? Bueno, yo no, no te puedo decir lo que ocurre exactamente, y como bien dices, pues、eh, cada uno puede orar su punto de vista, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir que todo、eh, vino por el lanzamiento de, de una bengala, donde、eh, al salta uno de los aficionados a retirarla, porque al parecer hubo increpancia por algunos aficionados, y ahí es、eh, donde se produjo y empezaron los insultos y, y las peleas, y a partir de eso, pues ya como bien dice, se desató todo lo que fue、eh, esta, esta batalla o este triste altercado.、Uh -huh. La bengala, ¿quién la, q u i la tiraba? Sí, la lanzó, como ya digo, los aficionados de, del Jerez. Eran los que estaban en esa zona, anteriormente habían echado algún bote de humo. Y, y, claro, pues, luego lanzaron la bengala, que, que incluso cuando terminó el partido ya la, l cosa estaba un poco más calmada, pues, uno de, de los aficionados con, v e r s a n d o con ellos,、eh, lo decían y, y, asumían la culpabilidad de que había sido un gran error,、eh, lanzar la bengala, pero que, que a partir de eso, pues, se vieron increpado, pero a, aunque se vea increpado, no, no se debería de llegar en ningún momento a, A estos lances y, y a tener. Y, y ya no es en sí porque haya que lamentar, sino por, por,、mmm, porque había, como bien se ha dicho, muchos niños, m u c h、eh, a p e r s o n a m a y o r e y la verdad que no es, no es una, una buena publicidad ni, ni para nadie ni, ni para el deporte en sí. Se ha l a d o de falta de seguridad. ¿Qué seguridad tiene que tener un evento de estas características? Bueno, eso es una de las cosas que todo el mundo está hablando ahora. Y sí que me gustaría aclarar. Bueno,、eh, en, en primer lugar decir que el Ayuntamiento de Ubrique en ningún momento es organizador del evento. El, el Ayuntamiento de Ubrique colabora con, como con todos los lo eventos y colectivos, con las, con las instalaciones, ¿no? Con la sección de las instalaciones y en ningún momento,、eh, y lo quiero dejar claro, es organizador. Eh, la presencia policial no es obligatoria en estas categorías、eh, en ninguno de, de los estadios. Sí, sí que es verdad que, que cuando、eh, juegan dos equipos que están o son conflictivos, están en los hartos de la tabla, están en el nervado de la tabla y se juegan cualquier cosa, sí que se puede tomar u n a m e d i d a que la, la federación puede tomar, que es, es un partido de alto riesgo. Esto es la federación la que lo toma. Y a petición de, de los clubes, ¿no? Los clubes son los que tienen que, que pedir la, la, presencia, la, la presencia policial y en este caso, pues nosotros、eh, al Ayuntamiento y a su delegación de gobierno, por supuesto, tampoco había llegado ninguna información con la petición de, de la Guardia Civil. Eh, lo que sí puedo decir es que policía,、eh, aunque tampoco es, es obligatorio ni entra dentro de, de sus competencias, porque son competencias de Policía Nacional y de Guardia Civil, hasta el primer tiempo hubo tres policías、eh, locales en, en la puerta de, del estadio de, de lo que es el campo de fútbol y sí que se tuvieron que ausentar porque también,、eh, lamentablemente, hubo un accidente en la cuesta de, del atropello de una persona. Eh, y, y tuvieron que ausentarse también, ¿no? Pero luego también se tenía previsto desde el de s d e al término del partido, pues la policía、eh, regulase un poco el tráfico, lo que era arriba en el cruce de la carretera y en,、eh, en el cruce del esto. r Por tanto, la, la presencia de, de la policía, como digo, no era obligatoria y tampoco en ningún momento se requiso por parte de, de la organización, que en este caso es el club que juega como local. Aquí no hay que. No se le Puede, ni quiero sacarle la culpa a nadie, pero lo que sí quiero dejar claro es que, que la presencia policial no es, no es obligatorio y al ayuntamiento pues en ningún momento se le, se le pide, ni, a, ni al ayuntamiento ni a su delegación, se le pide, ni se le hace saber, ni se toma el partido como un partido de alto riesgo. Por tanto, nosotros tomamos unas medidas que, que sí, como, como digo,、eh, tenemos a la policía en la puerta, no la hacemos entrar a, al estadio porque muchas veces pues, a la gente、eh, ve a la policía v e la guardia y, y parece que van a, a incordiar y como yo digo y repito siempre,、eh, mientras más presencia policial, sea de lo que sea,、eh, sea guardia civil, sea policía o policía local, Eh, yo creo que es mejor y lo que hacen es velar por la seguridad de todos los ciudadanos, en este caso hubiese sido、eh, por todos los aficionados. n o、uh -huh. También es,、eh, es verdad que si por parte del ayuntamiento se solicita igual la, la guardia y no pasa nada, también habría críticas de que por qué tienen que haber allí, que van a un estadio. Y, y, que solamente irían a, a ver o, a, o a, a, cada uno pensar lo que q u i e r a Pero como digo,、eh, policía hubo en la puerta hasta el primer tiempo y tuvieron que enfrentarse y en ningún momento pues el partido se catalogó de, harto riesgo y en ningún partido, en ningún momento, perdón,、eh, ni en el ayuntamiento, en sí, ni en su delegación se ha, se ha requerido presencia policial. Eso sí que lo quiero dejar claro porque una vez que toda la gente en la puerta se recriminaba Eh, de, que no, de que no hubiera, y, y la verdad que, que sí,、si、todavía、no、es porque el club no, no lo entendió conveniente. En cualquier caso, en el, en el momento en el que el partido es catalogado, como decías, como de alto riesgo o se requiere de presencia de, de, de seguridad en el estadio,、eh, no es la policía la que se ocupa, sino me decía la Guardia Civil o la Policía Nacional, ¿no? O la Policía Nacional, efectivamente.、Uh -huh. efectivamente. Es algo que, hay que habría que solicitar en este caso, ¿no? A su delegación del Gobierno. Eh, sí, habría que solicitar a su delegación de gobierno, pero como ya digo,、eh... En ningún momento el ayuntamiento es parte de, o forma parte de la, de la organización y, y, si el ayuntamiento hubiese tenido que solicitarlo, no hubiésemos tenido ningún problema. Pero,、eh, como digo, los organizadores, por las circunstancias que, que, sean, no lo vieron conveniente o no lo solicitaron y la federación tampoco,、eh, catalogó el partido de Arto Rigó, que creo que, que hubiese sido lo, Lo más normal que se hubiese hecho por parte de la Federación, porque de bienes c o n o c i d o la Federación tiene que conocer que, que estos h i n c h a s no iban a s e r solamente al campo de, de Lubrique donde iban a asistir, sino que también lo hacen a todos los campos, un domingo sí, otro no, y no es en el primer sitio donde, donde ha habido problemas.、Uh -huh. Bueno, yo、eh, estoy recibiendo, o sea, están recibiendo line、eh, sobre este asunto. Yo no voy a plantear ninguno, porque esto no、uh -huh. es un encuentro de actualidad local, no es cosa de todo,、sí. ni tampoco、eh, creo que, que bueno, pues, haya que entrar n o ahí en una especie de debate de、eh, esto ocurrió, aquello ocurrió, porque, como decíamos, pues,、eh, quien lo presenció pues, tiene una versión de, de los hechos、eh, en función de lo que vio y demás. Y, y, bueno, pues los protagonistas van a contar esa versión en el espacio de、eh, tiempo de deporte. Sin embargo, sí que te quería、eh, comentar eso, ¿no? El hecho de que estamos recibiendo,、eh, line en los que, bueno, pues se, se habla o se matiza sobre esto, sobre aquello, sobre lo que ocurre.、Vale, i A mí, y, bueno. Yo,、mm, eso te lo comento porque.、Eh, sí, pero no me importaría de, de、sí. contestarlo, Rocío. No, no, no más que nada es porque se manifiesta un poco la indignación que hay en torno a, a este asunto, ¿no?、Eh, es lo que yo quería mostrar. Por eso te lo decía. Porque,、claro. bueno, la gente está un poco indignada, ¿no? Claro, y lo comprendo que estén indignadas, igual que estamos nosotros de, por parte del ayuntamiento, pero、mmm, lo primero que, que esto ha pasado y se p o d í a haber, haber evitado, pero、mmm, para esto lo primero que, que tenemos que, que tener es un control、eh, en las puertas de, de las instalaciones por parte de, de la organización, que, que no sé si ha sido el más adecuado o no, pero、eh, tampoco como, como digo. Se ha requerido la presencia y luego pues sí que, que habrá quien diga sí, pero、eh, se sabía que iban a venir mil personas y debería de haber también, pero también hay otras 16 mil personas en Ubrique que también necesitan eh, eh, que e s t é n La policía、eh, en cualquier sitio, ¿no? Por tanto, si, si se hubiese requerido en、eh, l mismo asentamiento, pues igual como se hace、eh, en otros momentos, hubiese reforzado el turno de, de, de ese día y no hay ningún problema. Pero、eh, ya ha pasado y lo que hay que, que evitar es que, que, que pasen estas cosas.、Uh -huh. eh, ¿Cuántos、eh, aficionados eh, del Jerez acudían o venían? No sé si lo tiene, tienes el dato, ese número de personas no, que venían hasta Ubrique para ver el partido. Pues puedo decir que se desplazaron tres autobuses、eh, y uno de ellos prácticamente era de jugadores y,、uh -huh. de, y, y de los familiares. Y pues estamos hablando que, que en dos autobuses. Eh, y, y la gente que hubiese venido、uh -huh. en su coche particular, no sé cuántas, pero、mm, seguro que más de 200 personas no, no se desplazaron a,、uh -huh. a, U, a Urique de, de Jerez, al menos los hinchas que, que había allí, pues、eh, no eran más, más de 100. Claro.、Uh -huh. y, y bueno, pues el público asistente, ¿cuántos p o d r í a ser? ¿Cuánto entre aficionados del de Urique y aficionados del Jerez, cuánto s se podrían congregar en el Antonio Barbadillo? Bueno, para eso yo creo que los mejores que podrían dar cifras serían Son、eh, el organizador, ¿no? Por este viaje.、Eh, yo no, no te puedo decir、uh -huh. a, a simple vista la gente que, que habría, igual、eh, según se ha visto en algunas informaciones, pues algunas fuentes、eh, están dando 1.200, otras 1.500.、Uh -huh. Pero bueno, pues por ahí tienen que ofrecer las cifras.、Uh -huh. Bueno, la cosa es que, como, como siempre, en, en este tipo de, de altercados y de incidentes, sea en eventos deportivos sea en cualquier otro tipo de eventos, siempre son unos pocos、eh, los que hacen el daño, los que causan el mal, y bueno, pues al final pagamos todos, ¿no? Justo por pecadores. Sí, al final paga justo por pecadores y, y bueno, y sé que ahora pues、eh, será muy fácil de, de echar culpa y de, y de decir que, que se podía haber evitado, pero bueno,、eh, de los errores y lamentablemente de un error así que no tenía que haber ocurrido, pues tendremos que aprender todo y tendremos que aprender de que cuando, cuando alguien no quiere、no、una, una presencia policial, pues a lo mejor h、eh, a y que obligarlos a, a, tenerla, o a lo mejor,、eh, por otro, por otro lado, por otra administración, habrá que obligarles a decirles que si no hay presencia de, de policía o de, o de guardia civil, pues, pues no se, no se puede en el partido. Cuando hay, Un, un conflicto así, ¿no? O cuando hay una afición así, o cuando hay tanta gente que, que pueda ocasionar algún desperfecto o, o lamentar algún incidente, ¿vale?、Uh -huh. Bueno, pues、eh, en conclusión, nos quedamos con esos datos los que tenemos, altercados ayer en ese、eh, partido de fútbol que enfrentaba, como decíamos, al Ubrico n i ó Deportiva y al JV Deportivo,、eh, un herido que conozcamos, al menos、eh, s e g ú n informe sanitario. Seguro que, que habría muchos más, pero en principio、eh, un herido, un joven ubriqueño, sí, eso sí lo podemos comentar, ¿no? ¿Se te parece? Era, un, imagino que ubriqueño, no sé sí, si se sabe algo bien, más. Como digo, de 20、mm, años. De 20 años,、eh, que fue agredido por、eh, aficionados del jerez deportivo, no sé si eso también se puede confirmar o no. Sí, claro.、Me、imagino la, que sí. Las agresiones、pues, mm. fueron por. Y en Cuando... principio, pues como decía, se está identificando a los que provocaron los altercados y el ayuntamiento se personará en la causa、eh, denunciando a, a, a estas mismas personas, ¿no? Por supuesto, por、Ajá. supuesto, no cabe la menor duda.、Ajá. Pues con esos datos a modo de conclusión podemos quedarnos. Víctor Chávez, responsable de Seguridad Ciudadana, no sé sea, si quieres comentar algo más sobre este asunto. Bueno, pues no comentar eso, que sí que, que voy a estar a, a disposición, como, como dices que estaban llegando、eh, preguntas y voy a estar a disposición、uh -huh. mm, cuando queráis o cuando lo veas conveniente para contestar todas y cada una de, de las preguntas que, que, que vean conveniente. Porque,、eh, para, para eso estamos aquí, y、uh -huh. si, y si culpabilidad hay de uno o de otro, pues los que la tengan la, la tendremos, la tendrán que a s o m i r y, y nada más. Bien, pues no. Vamos a quedar también con, con esa,、eh, petición, ¿no? De, del responsable de seguridad de atender también a los,、eh, oyentes de la radio, a,、eh, bueno, los ciudadanos ubriqueños que tengan,、eh, bueno, pues dudas en, en torno a este asunto y a lo que aconteció. Nosotros nos quedamos con toda esta información, con todos estos datos, agradeciendo a Víctor Chávez que nos haya atendido la sintonía de la mañana y en la jornada de lunes. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. En los c a l l e s